En estas horas hay novedades respecto al caso de nuestra compañera Cintia Alcaraz, el caso que optó allá por el 21 de abril, donde Cintia, en pleno centro de Santa Rosa, eh, intentó fotografiar un operativo policial donde, según la policía, encontraron a dos jóvenes que habían robado prendas de una tienda del centro de Santa Rosa. Nosotros vamos a hablar un ratito con Cintia porque presumiblemente desde la Fiscalía quieren archivar la causa eh, que le iniciaron a ella. ¿Es así, Cintia? Buen día. Buen día. Exactamente. El, ayer me notificaron que el 21 de agosto la Fiscalía decidió archivar la causa. Ellos ponen en virtud del artículo 265 del Código Procesal Penal, que sería orfandad probatoria, que no tienen pruebas para seguir investigando. Eh, nosotros, con mi representante como querellante particular, no hemos podido acceder al, al expediente todavía porque lo pedimos eh, el día de ayer y todavía no, no llegó a nuestras manos. Esta mañana estuvimos reclamándolo de nuevo porque por sistema tampoco pudimos ver eh, los fundamentos de esta resolución porque no estaban subidos tampoco al, al, tampoco al sistema. Pero lo cierto es que lo que sí pudimos ver es que la orfandad probatoria existe, pero porque desde el propio Ministerio Público Fiscal no se impulsó ninguna medida de prueba Este, más allá de, la, de las que había hace dos meses, que era mi declaración, eh, un pedido de las cámaras del, de la seccional tercera, que hay cámaras ahí en donde pudieron ver eh, todo lo que ocurrió en ese momento, que no es el momento de la detención, sino a posteriori, y la declaración, de las dos mujeres, eh, policías que me detuvieron, pero lo llamativo es que estas dos policías que me detuvieron declararon como testigos. Eh, no como imputadas o como acusadas de haber cometido el delito, digo, yo las indiqué como autoras de, de ese hecho, a ellas y a todas las personas que estaban en ese momento en el operativo. Ninguna de, el resto de las personas, ninguno de los varones ni el jefe de, del operativo fueron llamados este, a declarar en el expediente. Pero lo cierto es que con, con mi representante esta mañana analizamos que, eh, hay, más allá de mis dichos, pruebas objetivas que son el secuestro de mi celular, este, que es eh, una prueba que demuestra que a mí me detuvieron por eh, eh, intentar sacar una foto de un operativo en el que había niños y en el que a mi criterio también se estaban violentando sus derechos, pero la intención era informar en principio. Y ese secuestro del celular no es ningún, digamos, demuestra que yo no estaba cometiendo ningún delito, sino que estaba llevando adelante una teoría totalmente ilícita, que es tomar una fotografía, sea o no periodista, ¿no? En la vía pública. En la vía pública, en un operativo que estaba ocurriendo a, en pleno centro santarroceño a las 9 de la noche. Esa detención que se este, a, eh, llevó adelante por más de dos horas y media no está fundamentada absolutamente en ningún hecho, en ningún hecho ilícito, ni siquiera en una falta, Por lo tanto es ilegítima, es una detención ilegítima. Eh, yo firmé en ese momento un acta que me hizo firmar la policía delante de mi abogado en el que decía que se me imputaba un delito que está previsto en el 295 del Código Penal que es la obstrucción del accionar de policial. Esa imputación supuestamente la ordenaba un fiscal que era Facundo Bondergam en ese momento fiscal sustituto. Eh, al otro día, a primera hora de la mañana, Bondergam salió a decir que él no ordenó ninguna detención y menos una imputación. Por lo tanto, también la Fiscalía debió investigar la posible falsedad ideológica de ese documento público, de esa actuación policial. No pasó nada de eso, estamos totalmente disconformes. No nos a mí, por lo menos, no me sorprende el accionar de, de la Fiscalía porque entiendo que... ...que es una parte fundamental para que esto funcione como un estado policial... ...para que las personas a la policía le tengamos miedo y no respeto... Eh, ...por lo tanto no es que me sorprende la, el accionar de, de la fiscalía para nada... ...pero sí entendemos que eh, tenemos que a esta, esta resolución y vamos a impugnarla. ¿Y qué pasa con las dos chicas que supuestamente robaron? Bueno, su, esas dos chicas a las que se les imputó una causa... que ...estuvieron detenidas también conmigo que este, estuvieron junto a sus bebés, hay imágenes que también lo demuestran, ahí también debió haber una investigación por la violación de los derechos de los niños y no la hubo. Esas dos chicas este, aparentemente no fueron localizadas por la fiscalía, no las encontraron. Entonces a nosotros nos llama la atención, este, de, bueno o, o nos planteamos cuál es la pericia a la hora de investigar de, el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Que se da ahí, que debe llevar adelante tantas causas en contra de cualquiera que roba una gallina o cualquiera que comete un delito menor y no puede investigar, no puede encontrar a dos chicas para que atestiguen en contra o no eh, de eh, la fuerza policial, ni más ni menos. Y digo, ya han pasado tantos meses que hasta ese testimonio seguramente se vería viciado al día de hoy porque son eh, dos este, jóvenes vulnerables que hasta pudieron ser eh, intimada, intimidadas por eh, la propia policía. Pero lo cierto es que si no pueden encontrar a estas dos jovencitas, ¿qué podemos esperar cuando hablan de este, investigar narcotráfico ciberdelito? No sé, la verdad es que es llamativo. ¿Qué les queda por hacer a ustedes? A nosotros nos queda impugnar la sentencia, eh, perdón, este, este archivo que no causa Estado y que por lo tanto podemos pedir que se rehabilite la investigación de la causa porque la causa está en un estado de investigación preliminar, pero acá tenemos también un planteo que vamos a tener que, que llevar adelante y es que eh, el Tribunal de Impugnación en su momento dejó sentado que eh, se debe recurrir ante el propio fiscal que dicta el archivo y a nosotros nos parece una incoherencia porque está claro que, que no va a dictar algo contrario a lo que acaba de hacer, entonces tenemos que este, buscar una vía que la estamos, por supuesto, analizando con, con mi representante, que es un querellante oficial, eh, para que sea otro organismo quien resuelva ¿no? la, el, el archivo, ¿no? la, el recurso sobre el archivo, porque sería ilógico que el propio fiscal resuelva algo contrario a lo que ya resolvió. Bien. Bueno, muchas gracias. Señor. No, a vos, Mauro. Bueno, Juan Pablo, escuchabas este, una novedad que está ocurriendo en estos en este momentos que tiene que ver con la posibilidad de que se archive la causa de Cintia Alcaraz con la posibilidad ahora de impugnar esta, esta situación, pero este, claramente es un nuevo atropello a, este, a los derechos que tenemos como ciudadanos de poder simplemente fotografiar una cuestión que está pasando en la vía pública. En este caso estaba la policía de por medio, por supuesto. Bien, Mauro, nos reencontramos. Cómo no, hasta luego. Nuestro móvil trayéndonos la novedad judicial, en este caso sobre un nuevo episodio que tiende a la impunidad.